Estamos en un día muy especial en la argentina buenos días buenas tardes buenas noches acá en la retaguardia acompañado por los compañeros desaparecidos en democracia luciano arruga y santiago maldonado creemos que hoy que fue un día muy interesante con el pueblo en la calle reclamando por tantas cosas por tantos derechos que han sido conculcados de forma intempestiva injusta y que lógicamente este vamos a a desarrollar en algún momento porque nos ha nos ha golpeado muy fuerte a todos los sectores el haber quedado prácticamente al desnudo en muchos aspectos con mucha con mucha este juventud sin trabajo ni hablar de los mayores y todos aquellos que que hemos trabajado toda la vida estamos con el gran peligro de quedarnos sin este sin tener el derecho a a tener este, una jubilación es absolutamente injusto que toda esta gentuza neoliberal fascista nos haga siga este, avanzando y que no podamos Terminar con ellos. Nos parece estar en, en el Paraguay con toda esta gentuza fascista del, del nestronismo, tanto sea Cartés como su delfín, el, el sobrino de Stroessner, Mario Abdo. Y es con estas convicciones de pelear cada uno de todas las, las luchas que tengamos que hacer para defender los derechos de los trabajadores y el pueblo. En estos días se está luchando en los tribunales por la libertad de los presos. También tenemos compañeros de las distintas organizaciones presos, nada más que por pedir su por sus derechos. Bueno, hoy fue un día muy interesante. Estuvimos allá en la, en la movilización muchísima gente del lado que se viera increíble y eso demuestra por la multi este, la, una multitud variadísima que marcó de que no es un solo sector o no son dos o tres sectores los que los que movilizan sino que es una, una lucha de todos los sectores. Todo todo el mundo estaba con con ganas de avanzar mucho más. Y esto genera que se vayan ampliando los canales de las voces que este, se ponen de pie y que se plantan frente a la represión, frente al fascismo, frente a la injusticia. Cada vez somos más, cada vez hay más conciencia y cada vez es más fuerte la ...la intención de avanzar mucho más en la próxima etapa. Es decir, que gane quien gane de los sectores de oposición... ...van a tener que dar muchos pasos adelante... ...porque no se les va a permitir volver atrás como habitualmente pasa. Bueno, vamos a pasar a un pequeño... ...al bloque próximo con música y este No contestó oscura la luna es blancura que engorda como adelgaza Porque una estrella se enlaza como un dibujo Y por qué el caramujo esta la rosa y del mar Yo mi hola pregunté A ver, hablamos al micrófono. Háblame. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Bien. El agua invierte el puchero suelta un ánima que sube, a disolverse en la nubes que puedo no ser aguacero. Que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho Si saber no es un derecho seguro será mi izquierdo Si saber no es un derecho seguro será mi izquierdo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 the yeah. por sobre' casa Quan la revolució se ven acabava que no massa per manos i mi bocaa Can encara los surmos i el badjo Serà que n'pren no poder La ne serà per que ho result és Estamos escuchando a Silvio Rodríguez en vivo por el grupo Historia de Cuba en, el, en la cumbre de los pueblos de Panamá del 2015 que todavía no podía, hubi, tuvimos la oportunidad de pasarlo y dado que el compañero matías tuvo un, un problema de familia bastante complicado entonces aprovechamos porque también él quería escuchar entonces le damos la oportunidad y nos damos la oportunidad de escuchar a silvio rodríguez el sol de una noche, el penúltimo mes Fue planeta en planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida Buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando sinuetas O algo se me canta Que fuera adorable O por lo menos querible Pensable Amable Él descubrió que las menas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África al diente como pensaba aquel Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría Las joyas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes Ya al fin bajo hacia la tierra, perdón y se deshira la tierra Cabeza a cristales molido Comprendió que la guerra Era la paz del futuro Lo más terrible se aprende seguida Y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo vi Entre humo y metralla Contento y desnudo Iba matando canalla Con los soncaños de tu batant panàmia on sur de futuro Todo hemos de templar, prolivez la sala, regalando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es verlo llanto, como mi llanto. Ya no this has been y es entonces la tierra y yo Primera mon de familia buttepe oye a presa, ha desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de y captura y puto oye ya ponhan wanderu huiwi, u PADN o cual kata bañandebe maba paja e un mio yeyujuba o jovo, cuatro mañanderapisao y coajera el año pasado, o re re noina, ha y pa oye ya 0986 48-38-79-P Tuweñemeere, Doye Pagay Jaremonde Uva, Confidencial Yayoheká, Yayotopá Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas Entre 1954-1989 Música Bueno, el 19 de febrero se cumplieron 90 años de la creación del Partido Comunista Paraguayo. En esta fecha, el partido propuso un lema que dice «Organicemos el presente para revelar el futuro». Y un extenso pronunciamiento presentado en la conferencia de prensa en Asunción por dirigentes del partido, asegura como desde 1928 el Partido Comunista Paraguayo se dedica al esfuerzo por generar una sociedad sin opresores ni oprimidos, donde todos tenga plena responsabilidad Garantías para desarrollar capacidades y talentos, con vestimenta, alimentación, vivienda, tierra, trabajo, salud, educación, arte, cultura y seguridad social. Resalta como el partido es una referencia de coraje, coherencia y dignidad, con numerosos escritos en la historia del pueblo paraguayo. Pone, por ejemplo, la participación de comunistas en la lucha contra el fascismo en 1937 en la Guerra Civil Española y como activos militantes en las campañas por el desarme nuclear. Luchamos a sangre y fuego contra la latinaría militar fascista liderada por Alfredo Stroessner. Denunciamos el tutelaje del imperialismo norteamericano que la promovió ...financió, adiestró y protegió. Igualmente, el partido promovió la creación de amplios frentes... ...para lograr la liberación nacional con democracia y justicia social. Expresa al comunicado el convencimiento en que la crisis actual... ...como sociedad paraguaya y humanidad... Apuran la necesidad de superar el modo de producción capitalista y legítima, legítima la lucha por el socialismo y el comunismo. Menciona a tantos camaradas que nos llenan, nos llenan de orgullo por el profundo amor a la humanidad, la consecuente valentía y los principios invencibles multiplicados durante sus vidas. Plantea y asevera cómo el, el internacionalismo expande al Partido Comunista Paraguayo más allá de las fronteras, con otras personalidades que hicieron realidad aquella hermosa frase del héroe nacional cubano José Martí al decir que patria es humanidad. Destaca también la vitalidad de la organización producto de toda la historia de lucha nacional de miles de compatriotas y compañeros de todo el mundo que lucharon para que siga con vida a la dirección histórica afirma que le debe la existencia del partido y la posibilidad de construir una alta moral y una poderosa convicción para seguir luchando por esa nueva sociedad tan necesaria como urgente nuestra principal principal preocupación y nuestros principales esfuerzos están puestos en la necesidad de hacer valer la fuerza y el poder de las mayorías trabajadoras del campo y la ciudad. Valora como este país el Paraguay necesita una revolución democrática, democrática, agraria y antiimperialista con orientación al socialismo para lograr lo cual ...se propone la agrupación colabular en la unidad. Este es el proletariado con los pequeños y medianos productores campesinos... ...con profesionales, estudiantes, pequeños y medianos empresarios patriotas. Y para ello, formar un gran frente democrático para conducir este proceso... ...y fundar un nuevo Estado que funcione dirigido por representantes de las mayorías trabajadoras al servicio de las mismas. Planteando hacia los comisos generales de abril próximo, el partido plantea una campaña que denomina Elegimos Poder Popular... ...y cuestiona el actual sistema electoral proponiendo cambios para establecer garantías básicas de democracia que hoy no existen. Son 90 años de participación activa en la historia paraguaya y mundial, transitado por miles de luchadores a quienes homenajea el PCP para reforzar el compromiso con una sociedad sin explotados, sin explotadores ni explotados. Muy bien. Hasta aquí nuestra crónica de los 90 años del Partido Comunista Paraguayo, a quienes saludamos a todos los compañeros que están luchando con graves problemas porque el fascismo ha acompañado las oligarquías de Brasil y Argentina, coordinados por el imperialismo yanqui y el no menos feroz de Israel, que es prácticamente una sociedad anónima criminal. Los compañeros, las compañeras que están en distintos sectores, no solo el Paraguay, en todo el mundo, organizando junto con otros sectores como los socialistas, los compañeros socialistas y anarquistas, que tarde o temprano vamos a confluir para construir una gran herramienta de cambio social definitivo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 los datos son confidenciales. Llamanos e infórmate al 0986 48 38 79. Yayo Jeka, Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 1989. De, cielo de la tierra guaraní es un rincón florecido el pueblo mío quizá turudí es el pueblito querido de mi adorada niñez de los días venturosos y dulces horas de placer es tu paisaje vivido como un edén de ilusión con tu arroyo cristalino Cajón. Si yo una vez me alejé, fue pues para pronto volver al pueblo donde dejé todo lo mejor de mi hondo querer. Tu río y agüí, de seda y cristal, repite al correr, histórica en cien, sí. oye guaraní, regalo de Dios, bordeal de esta Aitacura. Aquí i cantar don quieras néita ku el 13 de diciembre, el barrio Santa Lucía a su santa milagrosa rinde su culto y vende la gente viene de lejos a celebrar la función Hay baile, hay carecita, sortija, banda y coroñar Es un paisaje divino como un edén de ilusión con arroyo cristalino y el pintoresco y tacazón. Si yo una vez me alejé fue para pronto volver al pueblo donde dejé todo lo mejor de mi hondo querer. Tu río y agüe de selva y cristal repite al correr historia y canción Éramos familia Apuitepe hoy o desapareceba el cual Alfredo Stroessner dictadura a tiempo. Deicatura y patrimonio gina hoy y ya pohan wandeiru huiwi u PADN paja e umi hoy o jovo. Cuatro mañanderapisa hoy y el año pasado. Orere no y naja y cua bemba 48 38 79 pe. Tuguíñeme Ere Noyepagay Jauremón Confidencial Yayohe Ká Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas Entre 1954-1989 bueno con esta hermoso esa música nuestra y eh, la verdad que eh, no sé por dónde empezar porque tenemos tantas cosas en contra eh, tenemos que con dinero del estado se plantean hacer y se hacen rutas se hacen caminos, se hacen puentes, se hacen puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales y después cuando están terminados se los llena algunos se los llena con con muy buena este maquinaria para la atención pública y sin embargo luego de que el estado que el dinero público que viene proviene de los bolsillos de todos los trabajadores de todos los profesionales de los empresarios patriotas de los comerciantes después de que todo el mundo ha puesto ...su óvulo... ...con esos impuestos ellos... ...trabajan... ...pero al, después cuando termina todo... ...va a manos privadas... ...es decir... ...para qué... ...vamos a seguir haciendo... ...en estas condiciones... ...lo concreto es que... ...así cualquiera... ...hace negocios... ...porque... Todo se hace con dinero público y después vienen las licitaciones guau, y se entrega al capital privado, capital que muchas veces, muchísimas veces, no sólo proviene del narcotráfico o de la trata, del tráfico de lo que quieran, sea armas, biodiversidad, sino que proviene de las arcas públicas porque han sido funcionarios o son funcionarios y han metido la mano en la lata. Por lo tanto, esto es una permanente es un permanente drenaje, un permanente robo al Estado, a las finanzas públicas que son de todo el pueblo no pertenecen al gobierno que esté, pertenecen al pueblo y por lo tanto tendría que ser reinvertido para resolver los problemas de la población. Sin embargo, hay una clase social, una clase muy rica, que es muy rica porque explota a los demás. No porque trabajen como nosotros que trabajamos y en la en el reparto nos quedamos con nada. Y sin embargo, lo hacemos todo. Y aquellos comerciantes, aquellos profesionales, aquellos industriales o empresarios de cualquier tipo, que se han roto el lomo y saben lo que es el trabajo, ven también como unos cuantos delincuentes organizados en banda se llevan parte de lo que ellos mismos han producido. Es en este sentido que se plantean cambios profundos que se plantea que se cambie de raíz todo lo que no produce y que todo lo que se produce se reinvierta para beneficio de la comunidad. Eso es lo que corresponde. En las escuelas hay una cantidad enorme de chicos, de estudiantes... ...que inician sus clases sin su, su dieta diaria. Eso es vergonzoso, porque tener para un país que produce para 40 millones... ...no puede haber una sola persona con hambre porque no llegamos a los 8 millones... Es decir, tenemos un 20% del total, y sin embargo, ese otro 80% no es el 80%, sino que podríamos decir que el 95% que se llevan. Y con el 5% tenemos que lidiar como podemos el resto. Eso, además de la permanente injusticia en el campo con la ocupación indebida injusta que arrasa con todo con complicidad policial y militar con complicidad de los caciques que es políticos muchos muchísimos vinculados al narcotráfico, hacen que tengamos que tomar en serio que las vidas de nuestros hijos están en nuestras manos, que nuestras vidas no se solucionan si no nos ponemos de pie y nos enfrentamos con quienes nos explotan, con quienes trafican, con nuestras necesidades hay que terminar con eso hay que terminar con aquellos que para sacar tres votos engañan a la gente con propuestas que podrían haberlo hecho en cualquier momento pero lo guardan sabiendo de las necesidades de la gente lo guardan ...para la época... ...del festival electoral... ...el circo electoral... ...porque esto es un circo... ...entonces... ...es necesario... ...que todo lo que vemos... ...que nos falta... ...sepamos que hay... ...un pequeño grupo... ...que no sé si llega al 1%... ...porque cada vez son menos... Y son súper ricos porque nos están robando a nosotros permanentemente. No porque ellos hayan trabajado un día. Porque no es trabajo especular en los fondos financieros. Eso no es trabajo. Eso es buscar que una timba genere dinero eso no es producir sino robar la producción y nosotros necesitamos para nuestros pueblos mejores condiciones de vida mejores condiciones de salud y de trabajo de estudio de capacitación profunda amplia, diversificada, para que podamos tener un futuro. Eso es lo que necesitamos. Muy bien, nos vemos el próximo miércoles por favor, por favor oye, mi mamá, oye, oye, salvá, javá, vida, como oye, era, jav, mi policía, bebé, la vida, o, Entonces, la policía, ella, ella, pide, hecho, eh, ocho tiros Por cualquier familiares son humanos, son pobres, son necesitados.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 Cantan como sus hermanos el fervor americano.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 caran con sus hermanos el triunfo americano